Muy buen día, Jorge. ¿Cómo anda todo por ahí? Bien. Queriendo hablar de economía contigo. Bueno, esta, esta semana tenemos algo que ya fue re, es recurrente, cada tanto aparece. Tenemos dos noticias que son primas, primas hermanas. Ah, primas hermanas. Un, ahí está. Son vamos primas a de, hermanas. Vamos a hablar en familia, entonces. Ahí, ahí, ahí, exactamente. ahí está. Exactamente. El fin de semana se conoció un nuevo capítulo que ya tiene dos o tres instancias de la publicación por parte de la prensa internacional de lo que se llamó los Pandora Papers, ya es la sí. tercera o cuarta eh, tirada de este de esta información que hace la prensa internacional, una una red que se ha conformado en donde evidencian un poco, bueno, para llamarlo diplomáticamente, un poco la hipocresía de eh, ciertos sistemas políticos, integrantes del sistema político internacional, que exigen el pago de impuestos a sus contribuyentes, pero ellos no lo hacen, este y buscando refugio en paraísos fiscales. Eh, por un lado, eh, lo que tenemos acá es algo muy parecido a lo que tuvimos ya hace algunos años con los Paradise Papers y anteriormente con el caso de el Mosack Ponseca de la este la publicación de algunos archivos que este se encontraban en panamá y bueno un poco el punto de que está siendo discutido o por lo menos cada tanto ventilado es por qué pasa este tipo de cosas bueno vamos a hacer un poco un punteo para que la gente pueda entender de qué estamos hablando eh Eh, eh, se le llama paraísos fiscales a todos aquellos países que tienen determinadas eh, normas de juego, leyes, reglamentos, que hacen que eh, no paguen tributos por las operaciones que ahí realizan. Básicamente o fundamentalmente son operaciones bancarias. ¿Y quiénes son los que utilizan estos paraísos fiscales? Bueno, la inmensa mayoría del mundo no lo hace, Sí Son lugares eh, en distintas partes del mundo que, repito, gozan de una enorme cantidad de exoneraciones tributarias y normalmente las que la utilizan son sociedades que se llaman sociedades offshore. ¿Qué característica tienen estas sociedades offshore? Por eso digo que la mayoría de los mortales mmm, desconocen que existen este tipo de cosas y ni las usan, ni, ni las utilizan. Bueno, las offshore son sociedades, son empresas que están registradas en un país en el cual no tienen actividad económica. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, creo una empresa y abro una cuenta, por decir, algún país en Ecuador, en donde no tengo ninguna actividad económica, bueno, eso es un offshore. ¿Por qué eh yo instalaría una empresa y abriría una cuenta en un banco ecuatoriano? Bueno, obviamente, Ecuador me tendría que estar dando una serie de desventajas que hace que, eh, ¿Eh? Me complique yo entre comillas un poco la vida, porque yo estaría usando una cuenta que está a miles de kilómetros de distancia cuando perfectamente podría abrir una misma cuenta aquí en la esquina de, de casa o sea donde estamos residiendo y donde desarrollamos nuestras actividades bueno eso es lo que ese es el fondo del asunto hay países y ojo uruguay era uno de ellos hasta hace relativamente poco que ofrecían a aquellos no residentes ventajas tributarias para la apertura de sus cuentas, y de esa manera se creó todo este mecanismo. ¿Y quiénes son los que las utilizan entonces? Bueno, todos aquellos que tienen una un patrimonio, una este, cantidad de dinero suficiente como para utilizar este tipo de servicios. ¿Por qué es mal visto este negocio? Bueno, el problema de fondo que tenemos aquí es que, repito, no tiene mucho sentido que alguien haga una operación de estas si no está buscando algún beneficio que le esté brindando eh, las leyes del país eh, considerado paraíso fiscal. Eh, y normalmente son utilizadas para actividades que implican o algo ilícito, de forma tal que salga de la órbita de la legislación del país donde se está desarrollando ese ilícito, a ver, alguien que vende droga, eh, no va a pasarlo por el sistema financiero de su país, sino lo va a hacer en un país donde no haya ningún tipo de control, o es eh, por evasión tributaria de forma tal de poder saltear la reglamentación la tributaria del país donde desarrolla una actividad y termino depositando los fondos en, el, en aquel país, paraíso fiscal, que no realiza ni controles, ni siquiera tampoco le interesa saber si yo tengo que pagar o no impuesto. Esa es la realidad mundial y eso es lo que se ha eh, destapado ya en varios capítulos, este último fue este fin de semana. Ahora bien, ¿es ilegal tener ese tipo de offshore? No, si yo tengo una offshore y la declaro en mi país y pago impuestos en mi país en el que desarrollo la actividad, eso no es eh, ilegal. El problema es que la inmensa mayoría de estos casos no existen, estos reportes y por consiguiente entran este en el juego de... Eh, por lo menos la opacidad o en el límite entre lo legal y lo ilegal. Y lo que más rechina es que algunos de eh, quienes tienen depositados ahí han, sido, eh, han tenido cargos importantes en los gobiernos, como Tony Blair, por ejemplo, o como el actual presidente o primer ministro de Checoslovaquia, eh, repito, exigiéndole a todos sus ciudadanos que paguen los tributos y ellos no haciendo lo mismo, <coughs> y utilizando este tipo de... E instrumento financiero ¿Y por qué decíamos, Jorge, al principio eh, que íbamos a hablar de dos noticias que son primas? Y bueno, porque uno de los países que siempre estuvo en ese límite de que es, es paraíso fiscal o no es paraíso fiscal, fuimos nosotros, Uruguay. Uruguay durante muchos años se vanaglorió de ser una plaza financiera internacional y recibía depósitos de no residentes, generalmente de la región argentina y Brasil, otorgando beneficios a través de eh, sociedades offshore, que se llamaban sociedades anónimas financieras, las AFIS, y ese es el mote que teníamos a nivel internacional. fue Costó muchísimo tratar de demostrar al mundo, y aún hoy, cuando uno habla con algunas personas en otras partes del mundo, siempre nos quedó esa mancha este pendiente, pero costó muchísimo hacer los deberes y que fuéramos saliendo de ese ámbito de darle eh, ventajas a quien no es residente desde el punto de vista tributario. Estos últimos días, o ayer concretamente, eh hablábamos antes, eh la Unión Europea pone a Uruguay nuevamente en una zona grise, y concretamente, si bien no lo considera paraíso fiscal, sí dice que tiene ciertas reglamentaciones en su sistema tributario, que lo pone, digamos, en el borde, como que sí, sí, pero no, no, o sea, no cumple fehacientemente con todo lo que Europa entiende deberíamos de cumplir del punto de vista tributario en cuanto al gravamen, a los no residentes, eh, y por consiguiente nos ha colocado en lo que se llama la este, la lista gris no es ni la lista negra ni la lista blanca, estamos ahí en el medio ¿Pero qué pasó, Mauro? Años... ¿Qué pasó en el medio? porque ¿Algo bueno, cambió, algo cambió para que nos cambiaran de color? Sí, hay dos cosas en primer lugar, en el año 2019 se le había dicho a Uruguay que estaba eh, con la normativa eh, correcta, pero ya el año pasado se había advertido que cuando un, residente, un no residente Eh utiliza el eh, Uruguay, hay algunos tributos que si es no residente eh no lo paga y si es residente sí, entonces dice bueno, están discriminando y esas discriminaciones no son bien vistas pero entendamos también que Uruguay ha estado coqueteando con este problema en los últimos años, recordemos que una de las cosas que hemos ofrecido a los hermanos argentinos es que se instalen en nuestro país para pagar menos impuestos que los que pagan ...en su país, o sea, lo que les estamos uh -huh. diciendo es obtengan la residencia fiscal... ...que acá pagan menos, y ese tipo de cosas, Jorge, empiezan a picar en distintos lados del mundo... ...y luego cualquiera se agarra de cualquier cosa para levantarnos del banderín del offside... ...es una realidad que, repito, vamos a enfrentar cada vez más... ...porque el mundo entero está muy reticente eh, de perder recursos de recaudación con este, países que cobran menos que ellos. Ese es un poco el fondo del asunto. Pero el gobierno uruguayo enseguida salió a decir que el, que el, la lista no existe. Sí, pero la realidad, la realidad es la verdad, decía el general Perón, ¿no? Uh -huh. <ríe> y la realidad es que sí existe, y que cuando uno habla con personas en distintos lados del mundo, repito... ...siempre queda nuestro país ahí en el borde... ...no somos ni el mejor ni el peor... ...a ver, hay otros países en Latinoamérica raros también... ...Perú está en la misma lista que nosotros... ...pero si uno mira el resto de los países... ...realmente tienen este las características de un paraíso fiscal... ...y nosotros no terminamos de, termi de sacarnos ese ese apodo... ...que nos hemos ganado... ...a partir de, repito, de en la década del 70 en adelante un fanarnos de ser un lugar donde los capitales financieros pueden recaer sin pagar impuestos. este Nos ha costado mucho salir de eso y todavía no terminamos de salir. Bueno, pero eh, Uruguay salió de la zona gris en 2019, hace dos años atrás. Sí. Y ahora, ya, y ahora ya vuelve la zona gris. ¿Es tan, sí. ¿Es tan fácil salir de la zona gris como volver a la zona gris? Porque en definitiva en poco tiempo volvió a la zona gris. Mira, eh, generalmente este tipo de instituciones hacen este estudios cada dos o tres veces al año aproximadamente uh -huh. y siempre eh, lanza recomendaciones que son un poco irritantes, ¿no? Porque hay otros que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y no somos nosotros. Uh -huh. Pero en este caso concreto va a necesitar una pequeña reforma del sistema tributario y eh, estas exoneraciones que tienen eh, los no residentes para determinadas actividades económicas Y bueno, habrá que incluirlas en el sistema tributario y luego remitir esa ley aprobada o esa reglamentación correspondientemente aprobada a estos organismos que hacen este tipo de evaluaciones para que revisen nuevamente y nos saquen, si es así, si hemos cumplido, ¿eh? de esa lista gris en la que nos han este introducido en estos días. Ese es el procedimiento, se hace cada cinco o seis meses, a menos que haya algo muy violento que haga que se revise antes, ¿verdad?, Bien. Pero me parece que ese va a ser el proceso. ¿Te quedaba algo más para comentarnos? Porque yo te, te había interrumpido. No, no, este es un poco eso. Eh, a ver, habrá que hacer los deberes. Eh, sí, por supuesto, y con buena letra. Exactamente. <risa> los deberes con buena letra. Mauro, gracias por tu aporte. Bueno, como siempre, buena semana para todos. Jorge. Dale, gracias. Chau, chau. chao Frecuencia abierta.